fronteras del futuro Ya existe el primer mapa genético de la corteza cerebral Esto en el futuro será normal y cambiará indiscutiblemente el futuro Cambiará el mañana y en fronteras del futuro nos lo cuenta aquí Javier Sevillano Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola Javier, ahora cuando te dola la cabeza, dentro de nada dirán, espérate que te voy a hacer aquí una Un prueba. <risas> bueno, pues este mapa genético va a cambiar muchas cosas, ¿no? Pues se va a cambiar un poco la, el concepto que tenemos del cerebro y específicamente de la sustancia gris, que sabéis que es eh, aquella que tiene eh, los cuerpos celulares de las de las neuronas y que eh, conforman la corteza cerebral. Esas circunvoluciones, que cuanto más circunvoluciones tenemos y más profunda, más gruesa es eh, la corteza cerebral, pues influye en situaciones eh, que determinan eh, la personalidad calidad de cada persona, como por ejemplo son el, el procesamiento, el, el, el, decir, el procesamiento de la información, sí, sí. el pensamiento, la memoria y la atención. Por eso este eh, estudio es tan importante y tan clave para mm, prevenir en el futuro o, o poder llegar al punto de partida de muchas enfermedades mentales que se producen justo en la sustancia gris, en el córtex cerebral. No es, eh, no es el primer, no es la, la, la primera vez que se eh, trata de identificar las variantes genéticas que afectan a la estructura cerebral, pero sí es el estudio más eh, grande y el más completo del impacto de estas variantes genéticas, y eh, ha sido llevado a cabo por 360 investigadores de todo el mundo. Entre ellos una investigadora de la Universidad de Murcia, la cartagenera Lucía Colodro y eh, en él lo que se ha hecho han, se han realizado 50.000 eh, resonancias magnéticas en 50.000 50 personas y además se les tomaron muestras a estos participantes para eh, analiza, analizar las diferencias genéticas que había entre ellos y por tanto también en su cerebro. ¿A qué conclusiones ha llegado Este, este estudio bueno pues eh, lo que eh, ocurre es que ha permitido identificar cómo las diferencias genéticas en, en, en la genética de las personas afectan ...a la estructura de sus cerebros... ...y concretamente como decimos... ...a la corteza, a la corteza cerebral... ...si... si, si ...solo... Con, eh, ...prestamos atención en este estudio... ...o se presta atención a la corteza... ...se sabe que en comparación... ...con... con, con eh, ...otros, con, con primates por ejemplo... ...que son nuestros eh, familiares... ...más cercanos en la, en la cadena... ...de la evolución... Eh, ...la corteza cerebral humana es mucho más eh, extendida, tiene muchas más circunvoluciones, eso, esos, eh, esos repliegues que conforman el aspecto característico de la corteza cerebral. ¿no? Y esto, eh, que existan más circunvoluciones permite que haya más extensión de superficie lo cual también influye en tener mejores desarrollos cognitivos y comportamientos sociales, que es una de las características... Viene, viene que, a ser una forma de decir que el cerebro es más grande eh, pero, bueno... Pues, exactamente eh, pero muy replegado, claro, claro. como muy arrugado, exactamente, sí, sí, sí. pero con mucha mayor lo superficie. Tú, cerebro, como el intestino un poquito. Claro. Esto es una de las características que nos define, diferencia a los humanos de nuestros familiares primates, ¿no? De otros primates que tenemos muchísimas más eh, circunvoluciones, muchísima más eh, también grosor de esa. Eh, eh, que somos eh, muy complicaditos. Corteza. Bueno, hay, sí, hay algunos humanos que habría que verlo bien, bien, bien, del todo, ¿no? Bueno, eh, ¿qué ha ocurrido con, con todo esto? Pues que las diferentes variantes genéticas eh, han influido en unas células que tenemos justo antes o, o antes de nacer, cuando estamos todavía en el vientre de nuestra madre, que los científicos llaman célula progenitora neural las variantes genéticas y por de ahí viene el estudio de esos ADN de estas personas eh, eh, sabéis que el ADN es esa doble, está formado de esa doble hélice de, <coughs> eh, de polinucleótidos y de unas bases nitrogenadas que son la adenina, la timina, la guanina y la citosina y que además se unen en esa característica, esa imagen que todos tenemos de la, del ADN en esa doble hélice eh, se unen la adenina a la timina exclusivamente y la guanina a la citosina, es uh -huh. decir, sólo ...pueden realizar esas uniones... ...entre estas bases nitrogenadas pero la secuencia de muchas uniones de estas es lo que determina que cada uno tengamos una eh, huella genética diferente a la anterior. Además, esto también eh, hace que la propia imagen eh, cortical, la, la, las propias circunvoluciones, ocurra exactamente igual que con la huella dactilar. Son únicas de cada persona. No hay una eh, persona que tenga las mismas circunvoluciones, digamos, dobladas, por así decirlo. Sí. Los comunes tienen más localizaciones sí. que todo el mundo. Eh, eh. eso nos diferencia a, to, a, a todas las personas y eh, esto tiene un impacto en la estructura cortical, todas estas variaciones genéticas, tanto en el tamaño como en el grosor de, las, de la corteza la diferenciación que hay en, en, en cómo se sitúan estas bases, es, es, estos pares de bases nitrogenados, adenina y guanina citosina eh, en los lugares de, del genoma son los que eh, activan eh, están activos durante el desarrollo temprano del cerebro y cuando todavía no hemos nacido eh, en, por medio de estas células progenitoras neuronales. Uh -huh. Estas células eh, son las que producen casi toda la neurona en la corteza. Todas las neuronas están eh, corticales están, eh, vienen de una neurona progenitora anterior. Pero solo, solo y esto eh, es importante, solo están presentes estas células progenitoras antes del nacimiento. Justo después del nacimiento estas células se van muriendo, van desapareciendo Y ya permanecen las células, las, las neuronas a las que ha dado, han dado origen. Esto significa que las variantes genéticas influyen en las células progenitoras, estas que tenemos antes de nacer, y provocan cambios en la cantidad de células que hay, que se producen posteriormente en el cerebro y, por tanto, en el tamaño que tiene nuestro cerebro, después del nacimiento y esto es importante porque cuanto más profundidad eh, tiene esta corteza, más circunvoluciones y mayor tamaño eh, eh, parece ser que eh, hay eh, um, una serie de evolución superior a, a, a cerebros de otras especies que son más, ¿Esto, más, eh, esto más pequeños. Esto quiere decir que cuando llamamos a alguien retorcido igual estamos echando un piropo Ah, a lo mejor claro. estamos echando un piropo y desde luego lo que lo que vale esto es para en el, el futuro curar ciertos trastornos como esquizofrenia, ah, bipolar, depresiones, TDAH e investigar sobre esto gracias a esta investigación que se ha hecho ahora.